Fronteras del Futuro. Como siempre, con Javier Sebiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Autismo. Esta semana, el pasado martes, se celebró, como bien sabéis y no os lo cuento yo, la Organización Mundial de la Salud declaró el todos los años, el 2 de, de abril, como el Día de Concienciación sobre Eh, los, el trastorno del espectro eh, del autismo del autista. Nuestro compañero Carlos Alsina hizo un programa de Chapó llamado Planeta TEA en el que nos explicó par, eh, paso a paso eh, en un maravilloso programa de, de eh, más de uno toda la complejidad que, que tiene el, el, el, el TEA, el trastorno del espectro autista. Bueno, mmm, nos vamos a centrar en las, los últimos avances que hay al respecto y que son todos, vienen todos de, por parte de investigadores españoles, lo cual es un doble motivo de, de alegría. ¿no? Pues sí. La Universidad Politécnica de Valencia y la red eh, de CENIT, la, la red que bueno, trata sobre estos, eh, estos temas, eh, han creado un sistema de realidad vir virtual y de inteligencia artificial que han denominado T-ROOM, que lo que hace es que facilita la detección precoz y personalizada de, de TEA en, en niños. ¿no? El, las pruebas para detectar el, el autismo a los niños son bastante. Eh, se componen de test, de, de diferentes pruebas que suelen durar unas, entre 15 y 20 horas, Pero teniendo en cuenta eh, la dificultad que tienen eh, estos niños para fijar atención, estas 15-20 horas evidentemente se dilatan en el tiempo, en muchos días, que tienen que ir al, al, al especialista, al médico, al hospital o a la consulta, a la clínica, y eh, se alargan bastante hasta que el profesional tiene un diagnóstico certero y, y sobre todo ajustado a cada niño, porque... Uh, mm, no, no, existe, no existe el TEA iguales, no, no existe el TEA sino niños o personas con TEA con sí, trastorno sí, sí. del espectro autista porque hay tantísimos es eh, tan poliédrico este, este trastorno que no existe un trastorno único sino que eh, cada persona Eh, tiene una eh, versión, por así decirlo, su propia versión. ¿no? Pero en lo niños... cierto es que, es, es que también cada niño, según le están haciendo su terapia, como tú estás diciendo, ¿se les nota unos avances? Claro, bueno, mmm, hay avances sí, y hay avances, porque bueno, la, las terapias son mmm, eh, eh, individualizadas, pero mmm, a, a este punto ha llegado la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Entonces, lo que hacen con estas nuevas terapias, concretamente con t es un, eh, es un eh, entorno virtual inmersivo, es una habitación en la que el niño eh, proyectan al niño eh, imágenes que le hacen sentirse cómodo, que es lo fundamental en estos niños. Y eh, se le estimula de, de, de determinada manera, con lo cual eh, eh, se consigue un eh, diagnóstico rapidísimo. Son sesiones de media hora y pueden reducir, llegar a reducir el periodo de, de diagnóstico de esas 15-20 horas que hemos estado hablando a solo una es decir, el avance y la rapidez, además también este, este entorno sirve eh, también de, de, de terapia al uh -huh. propio niño y se le puede realizar terapia con este eh, eh, eh, dispositivo, por así decirlo, que se llama Tier Room y, y que poco a poco se vaya eh, imponiendo en algunas instituciones. De lo que también vamos a hablar es eh, de, de otra um, cuestión que es un robot social los robots social ya hemos hablado muchos en estos programas, pero aquí y de forma casi casual eh, una madre con un niño autista en Estados Unidos se dio cuenta, leyó algunos estudios que estos robots funcionaban para este tipo de terapia, pero que son eh, no pueden acceder personas en el entorno familiar por lo caro que son, pero en una empresa de Elche llamada iSoy eh, Robotics, iSoy Robotics es una startup, han conseguido o han hecho, hicieron, se dedican a robots muy asequibles pequeñitos, de 20 centímetros eh, y, pero que no estaban eh, creados para esto, pero eh, hubo alguien que en Estados Unidos hizo pruebas con, con este tipo de robots en entornos institucionales y esta madre lo que hizo es que se aventuró a comprar uno porque en vez de costar los 9.000 euros que puede llegar a costar un robot de esto social solo cuestan entre 300 y 400 dólares, unos 250 uh -huh. euros aproximadamente. Y entonces con ayuda de, la, de esta empresa lo que hicieron es que de una forma eh, se programan muy fácilmente aunque esta mujer no tenía esas nociones, pero desde Elche, desde, desde aquí España, se la facilita cómo ir programando ese robot. El niño de 11 años ahora tiene 14 y eh, la primera vez que gracias a este robot la madre escuchó la palabra hola a su hijo, pues evidentemente rompió a llorar. Claro, el niño claro. ahora no solo habla algo, se comunica algo con algunas palabras, sino que incluso ha aprendido algunas nociones de matemáticas, ha perdido el miedo, ese entorno ha roto, el entorno en el que, es el, el, el, esa barrera que tienen el, sí, esa burbuja los niños, que tenía. Exactamente, para poder comunicarse con su familia y con otras, con, con otras personas diferentes de la familia. Es decir, el avance es terrible y esta empresa ahora quiere seguir investigando y lo que quieren es financiación sí. para poder hacer un estudio claro. con 50 familias pues en entorno familiar, no en entorno institucional, sino dentro de las propias familias. La otras ocasiones ha sido con más Hasta aquí las rosas eventos gracias Javier.